conseguir, bueno, no siempre conseguir algunas inversiones, porque generalmente eso es lo que acostumbramos nosotros, llevar plata para poder hacer gestión. Yo creo que en este foro hay que copiar la tecnología, como le dije, el ordenamiento del tráfico vehicular, que está bastante caótico en nuestro país Bolivia, como también el reciclaje de la basura, el cuidado del medio ambiente, ¿eh? ese es el tema que vamos a tocar que voy a presentar yo el día de mañana o el día que me toque yo tengo un espacio para poder hacer conocer cuáles son los que podemos mejorar y bueno intercambiar experiencias y al mismo tiempo tratar de copiar de las ciudades inteligentes como francia y muchas otras ciudades han crecido gracias a ese cambio no